Vanessa, Y bueno, sí, la problemática del colegio arrancó después de la tragedia de Moreno.、Eh, los directivos acá nos avisaron de la situación que estaba el colegio. Y bueno, desde el 6 de agosto que estamos en clase,、eh, ya estamos a un mes y 11, c e días. Y la verdad, seguimos en clase esperando respuestas. El señor Pablo Castro suspendió la obra por falta de pago.、Eh, y bueno, la obra que estaba en el colegio se retiró. Porque dijo que no le, no le pagaban, así que nos dejaron otra vez acá sin nada. Porque hasta que no vengan a terminar la obra, los chicos seguirán sin clase. ¿Cuál es la realidad concreta de la escuela? ¿Qué es lo que estaba en obra? Si teníamos, pensamos con el suministro de gas suspendido directamente, lo sacaron porque había pérdida,、sí. eh, estábamos sin agua porque los tanques estaban rotos. s í conseguimos que trajeran los tanques, eh. Bueno, el tema eléctrico era totalmente atroz,、pues、para no decir otra cosa, porque o sea, había cables colgando por todos lados, no tenía disyuntor el colegio, no tenía térmica.、Eh, Hacía poco se había prendido fuego toda una mitad de la instalación eléctrica. Y bueno, eso es lo que tenían que estar arreglando, los baños que tenemos clausurados algunos. Y bueno, hasta el momento es un reparo parcial, porque como todos saben, que acá en el distrito. Se empacha un pozo y enseguida quieren arrancar las clases.、Mm. Y, y bueno, y el colegio sigue sin clase, clausurado hasta que no vengan a arreglar y finalizar la obra. Claro, el cuadro de situación es tremendo el que describís. Se llevaron los tanques,、eh, no tenían instalación eléctrica en condiciones, ni siquiera disyuntores,、eh, cortaron el gas,、eh, toda esta cuestión. De todo eso, ¿qué se arregló? ¿O, o no se arregló nada? solamente trajeron los tanques de agua. Si teníamos filtración en el techo, me olvide、mm. eh, decir, donde las paredes también tenían electricidad.、Eh, bueno, vinieron a poner una membrana. O、sí. sea, que ni arreglaron el techo, vinieron a poner membranas y pusieron los tanques. Eso es solo lo que tenemos hasta ahora. O sea que siguen eh, sin eh, el arreglo de instalación eléctrica ni del gas. Exactamente. ¿Y qué respuesta s le dan desde el Consejo Escolar? La verdad, fuimos a un montón de reuniones con el señor Pablo Castro, que es el, el presidente del Consejo Escolar.、Uh -huh. La primera reunión que tuvimos como papá con los directivos, porque el compromiso estaba desde el primer día, que para mí fue una burla, porque con el compromiso no arreglamos nada.、Uh -huh. eh, después nos corrieron con el tema de que no había fondos, que no había plata. Sabemos que se bajó la plata,、eh, se bajaron a, hace dos semanas, creo. dos doscientos millones setenta y seis mil pesos para arreglos de electricidad y gas.、Uh -huh. Hasta ahora no vemos ningún arreglo en ningún lado. Y hoy van están haciendo esta olla popular para llamar la atención de la comunidad. ¿Y cómo continúan con estos reclamos? ¿Tienen pensado alguna otra、eh, actividad? Y mañana tenemos ganas de seguir otra vez con las ollas.、Uh -huh. eh, hicimos actas, igual estamos firmando entre todos los papás. Y para la comunidad también en sí que vengan y firmen,、eh, porque o sea, la escuela es de todo, la escuela pública es de todo y、eh, a lo que está afectando es para todos también, porque no solo a los niños, sino que también a los docentes, que es como su lugar de trabajo, los auxiliares que también están. Y, y la verdad, vamos a seguir, ya no sabemos qué hacer, porque、sí. el tema legal de a c t a s y a tengo dos carpetas llenas de a c t a s、sí. llevando jefatura, que por suerte. Es, Los papás me acompañan y vamos a cada rato a llevar actas. A, al Consejo Escolar también llevamos actas. Desgraciadamente, tenemos un jefe d r i n c i t a l que es el señor, como así llamarlo, Hernán Colucinio, que no da la cara, no hace reuniones de u g d que eso es muy, es muy importante en el distrito,、uh -huh. para que por lo menos se haga un plan de obras para que se empiecen a arreglar los colegios. Porque desgraciadamente, el 80% de los colegios está. En las mismas condiciones y no están haciendo nada.、Mm. También、eh, quiero decir que hay casos,、eh, no justamente en este colegio, pero en、eh, José de Paso el agua no es potable. Hay casos de nenes que tomaron agua de colegios y hoy por hoy están en silla de ruedas porque el agua no es potable y así van a quedar de por vida. Así que alguien nos tiene que dar de po respuesta porque nos sentimos abandonados.、Mm. En Moreno, esta semana, no sé si están enterados, se armó un comité de crisis que integran familias, docentes,、eh, tanto funcionarios、eh, nacionales como locales, y los gremios, y han conseguido 12 puntos justamente para declarar habitables las, las escuelas y un plan de obra. Quizá el camino es ese, pero bueno, si no hay reunión de UGD, es complicado, ¿no? Eh, eh, bueno, nosotros、eh, tuvimos la oportunidad de llamar a los gremios docentes y eso, pero la verdad,、mm. no sé qué es lo que está pasando en el distrito de José de Paz, que es como que. ni los medios de comunicación, ni los gremios、oh. se quieren sumar a la lucha de los padres、eh, y estamos prácticamente、eh, solos,、mm. eh, luchando de acá para allá, tratando de que alguien no, nos acompañe y la única fuerza que tenemos es uniéndonos entre papás、eh, de diferentes escuelas, yendo de acá para allá, haciendo marchas, haciendo actas y. También fuimos,、eh, un grupo de papás fue hasta La Plata la otra vez y tampoco los recibieron.、Sí. Eh, o sea, es complicado, la verdad no sabemos ya qué hacer.、Uh -huh. Vanessa, ¿y qué, y qué, qué pasa por, por tu cabeza y por la de las familias de la escuela primaria 3 de José Cepaz? Cuando i ó n c escuchan a la gobernadora de la provincia hablar de que aparentemente no hay ningún problema en la escuela pública, n o que esto es una especie de capricho. No, la verdad es. La verdad es una persona que, desgraciadamente, la provincia está en sus manos y la verdad que, perdón, no, pero me da asco que ella nos represente y que ella、eh, esté diciendo semejantes barbaridades, porque la verdad los problemas de las escuelas públicas es grave, es grave. Hay niños que están sin clase y quizás no les importa a ellos y la verdad es horrible lo que está pasando.、Eh, el tema de los bienes que. Que van a, a los comedores con el grupo de YADE, que, que tampoco están funcionando porque no tienen gas.、Mm. la situación a lo que estamos ahora económicamente, cada vez son más nenes.、Mm. Y la verdad los afecta muchísimo como familia, porque no solo、eh, la educación, sino que ellos vienen a buscar un plato de comida que hoy no se lo pueden dar, porque l e están dando,、eh, a mí me da pena, pero l e están dando un pan con una festa de fiambre.、Mm. Una sola feta de fiambre.、Uh -huh. Y la verdad que tampoco sirve lo que le están dando de presupuesto para, para los comedores escolares. Es una vergüenza. Eh, Vanessa, quedamos desde la radio aquí a disposición para seguir acompañando este justísimo reclamo en defensa de la escuela pública y, bueno, para hablar de este, las veces que sea necesario. También seguramente nos daremos una vuelta por la escuela en estos días para, para poder tomar algunas imágenes y, bueno, difundirlas también en nuestras redes y exigir, bueno, justamente que tanto el jefe distrital como el consejo escolar como la provincia se hagan cargo de poner en condiciones esta y todas las escuelas. Así que, bueno, quedamos a disposición. Muchísimas gracias por acompañar. La verdad le agradecemos un montón por estar y por escucharnos. Y que esto se e m p i e c e a saber por todos lados que, que las escuelas públicas están destrozadas. Que lamentablemente Vidal que es la persona que nos tiene que dar estas explicaciones o arreglos o, o que venga y que se fije en las escuelas de los chicos. La verdad es una pena. La verdad es una pena que nadie nos e s c u c h e Y muchísimas gracias a ustedes por estar.